Modulada. Así que nuestra semana en lo que a materia deportiva se refiere, ayer centrados en esa 36ª edición de la Maratón de Fútbol Sala, eh, que nos dejó a Zulema como nuevo campeón, hoy ya con el resto de la actualidad deportiva. Vamos a tratar hoy varios asuntos, a eh, ¿cuál de ellos más interesante? En primer lugar vamos a hablar sobre una actividad que van a llevar a cabo un grupo de ubriqueños estos próximos días en los eh, Pirineos, en la parte francesa, la vertiente francesa de los Pirineos. Se trata de eh, la actividad eh, que bueno eh, conocemos como puertos míticos del Tour de Francia. Tres etapas. Eh, casi 300 kilómetros entre las tres etapas y subiendo a puertos de montaña de esos que más de uno ha visto en las retransmisiones del tour de francia como los mejores ciclistas del mundo los coronan pelean y, y compiten por eh, coronarlos en primera posición hablamos del pe de sur del colas pen del tourmalet o del eh, aubis o el mismo portalet que también lo escalaron la semana pasada en la quebranta en la quebranta huesos pues eh, como decimos un grupo de bririqueños va a estar presente en estos próximos días y va a recorrer va a revivir lo que son etapas eh, pirenaicas y durísimas del Tour de francia en sus propias carnes lo interesante de todo ello es sobre todo la preparación que han llevado a cabo para poder estar presente durante esta próxima eh, estos próximos días en, en unas etapas tan exigentes como ésta son muchos meses de entrenamiento y lo curioso sobre todo es el numeroso grupo de riqueriqueños eh, que eh, van a estar presentes en torno a una decena unos ocho son los que van a formar parte de esta expedición que como decimos vamos a hablar de la que eh, como decimos vamos a hablar en unos, en unos instantes Junto a eso hoy también Vamos a dedicar tiempo a conocer pues a esos ubriqueños que están fuera de nuestra localidad y, de una manera u otro entregada o, o dedicada a la práctica deportiva. Es el caso, por ejemplo, de Modesto González Ríos, que es un ubriqueño que este año ha ejercido de entrenador del equipo juvenil de la peña barcelonista Colblán Sanz. Es un equipo del barrio barcelonés del de, eh, Scorch, que precisamente... ...esta temporada pues se estrenaba en su banquillo... Al, ...al técnico briqueño, a Modesto González... ...y lo ha hecho de la mejor manera... ...proclamándose campeón de su grupo... ...el grupo 17 de la segunda división catalana... ...y logrando el ascenso a la primera... ...pues eh, otra experiencia interesante de, de conocer... ...y esta pues a, a más de mil kilómetros de distancia... ...de nuestra localidad, enseguida... También vamos a conocer eh, lo que ha sido esta temporada para el equipo que ha dirigido desde el banquillo Modesto González, la peña barcelonista Colblanc Sanz, eh, el barrio barcelonés del Scorch. Y, por otra parte, hoy martes eh, 3 de julio comienza la Liga de Verano de Baloncesto del Patronato Municipal de Deportes. Recuerden que son un total de seis equipos los que están inscritos ...en esta edición, en esta segunda edición... ...de la recién recuperada Liga de Verano... ...pues hoy van a disputar la primera jornada... ...los seis equipos, eh, son estos... ...los encuentros a las ocho de la tarde... ...Oasis Lounge Pub eh, Grazalema... ...a las nueve Cabuquit Piel ...y a las diez Wilds Surrapas El Refugio... ...será una competición que se va a desarrollar... Eh, ...durante todo este mes de julio, los martes y los jueves. La fase regular, lo que va a ser esta fase de liguilla... Eh, ...va a estar desde hoy martes 3 de julio... ...hasta el próximo martes 17 de julio. Serán cinco jornadas. Las semifinales se disputarán el jueves 19 de julio... ...el martes 24 de julio tendrán lugar las finales de consolación... ...y por último el jueves 26, la finalísima... ...a las ocho y media de la tarde. Los horarios, como hemos comentado antes... Ocho de la tarde, 9 de la noche y 10 de la noche. Serán partidos que se van a jugar en la pista lateral del pabellón polideportivo municipal. Y junto a eso también tenemos o estamos pendientes eh, de otra actividad deportiva, otro evento deportivo que se está celebrando en este caso, un poco más lejos de aquí, eh, en Francia. En los Alpes franceses hablamos de la tercera edición de la Alps Epic, esa prueba deportiva de montaña por etapas que eh, un, con bicicleta de montaña por etapas que se está desarrollando en esta zona de la geografía gala y en la que están participando el ubriqueño Jorge López Janeiro y el moronero Manuel Rojo componentes del equipo Cymisur Experience Epic. Pues bien, ayer tuvo lugar la primera etapa, bueno, no propiamente dicho etapa, sino un prólogo de unos 11 kilómetros en los que Eh, ...la pareja andaluza consiguió la segunda posición... ...a tan solo 24 segundos del ganador... ...una pareja francesa formado por eh, Ben Barclay y Florent Beses... ...hablamos de la categoría Master 40... ...del equipo Team Ray Bauban Resol... Eh, ...segunda posición, como hemos dicho... ...la de lo, la pareja andaluza en esa categoría Master 40... ...y hoy se disputaba la primera prueba en línea... ...hablamos de una etapa de eh, casi 70 kilómetros, 69,4 kilómetros, más de 4.000 eh, metros de nivel acumulado, 4.400, una cosa así, por ahí, y 4.600 metros de nivel acumulado. Y, y de nuevo, eh, han dado la campanada la pareja Jorge López Janeiro y Manuel Rojo, porque han conseguido la cuarta posición de la general y la segunda de su categoría. Master 40. Por lo tanto, ahora mismo están uh, exhibiendo un nivel. El prólogo no fue un espejismo, sino que ya en esta primera etapa se han desenvuelto muy bien. Hablan de un recorrido muy duro. Jorge López Janeiro en las redes sociales precisamente habla de los dos kilómetros más duros de su vida, según ha, ha comentado, pero el desenlace no ha podido ser eh, mejor en esta, en esta etapa. Una Etapa como decimos que se ha llevado otra pareja eh, en la general, otra pareja española, en este caso, eh, Joan eh, Jordi Laprat y Adrián Noguera Soldevilla, que emplearon un tiempo o han empleado un tiempo de 3 horas 58 minutos 10 segundos. Segunda posición para la pareja precisamente que lidera la categoría Master 40, Floren Besset y Ben Basley con 4 15 4 horas 15 minutos 22 segundos. 4 horas 18 minutos 17 segundos otra pareja francesa Benoît eh, Baselae y Olivier Deschamps y en esa cuarta posición Jorge López Janeiro y Manuel Rojo con 4 horas 20 minutos 18 segundos. En principio pues parece que la pareja mmm, española que lidera a la general la de Adrián mmm, Jordela y perdón Adrián Oguera y Joan Jordela forman parte del equipo Buff-Scott-NTV Team, eh, pues van un escaloncito por encima de sus rivales, porque al segundo clasificado le han sacado pues, 17 minutos, el resto pues, eh, están ahí, ahí, porque cinco minutos, eh, menos de 5 minutos... Eh, de ventaja han conseguido la pareja francesa, que es la que lidera la categoría Master 40, por lo tanto, ahora mismo sobre esa diferencia es la que hay entre el primero y el segundo en la categoría Master 40. recordemos que el segundo es eh, el lubriqueño Jorge López Janeiro, junto con Manuel Manuel Rojo. De hecho. Ahora mismo la, lo que es la tercera posición la ocupa otra pareja eh, francesa, Tos Frank y Ludovic eh, Charlotte del equipo turismo a y, y forma pues están a, a unos cinco minutos de la pareja eh, de la pareja andaluza y a unos 10 de, la, de sus paisanos franceses que lideran esta categoría Master 40. Vamos a seguir, de, todo, de todas maneras, haciendo seguimiento durante esta semana del de desarrollo de esta Apps Epic. Pues, en definitiva, estos son los temas, los asuntos que queremos tratar nosotros en la jornada de hoy, martes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos.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 Terapias manuales Raquis y en el horario de Mari en calle San Sebastián 62, déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Y ahora también presoterapia, mejora el sistema circulatorio, elimina zonas de grasa, combate la celulitis, elimina líquidos, reduce la hinchazón, mejora la sensación de piernas cansadas y proporciona un mejor tono de piel en Aqualán Bahía de Cádiz Abrimos el 19 de junio todos los días desde las 11 de la mañana Consigue tu descuento de 6 euros hasta el 15 de julio Más información en Aqualán.es Agua, sol y diversión garantizada Disfruta en Aqualán Que no se te pase el verano Ubricar en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco Número 8 Venta de motos y taller propio en Ubricart te ofrecemos la moto que estás buscando de las mejores marcas. Honda, Yamaha, Daelin, Suzuki, Peugeot. Ahora en oferta, motorrilla ROM 125 centímetros cúbicos por 1.395 euros. Daelin S16 por 1.895 y Daelin Vesby por 1.995 euros. En los tres modelos, seguro, maleta y casco de regalo. Financiación desde 2 euros al día además en ubricar todo el equipamiento para el motorista y su moto, chaquetas, guantes, botas, casco, escapes Ubricar en calle Ingeniero Juan Romero Carrasco número 8, teléfono 956 46 10 24 y en internet en la web ubricarmotos.com Música publicar la mayor garantía nuestros clientes Kebab Paquetería La Lupe en calle Fernando Gavilán número 12, junto al Polideportivo Kebabs, perritos, hamburguesas sándwiches, pizzas caseras pescadito frito y los fines de semana, carnes a la barbacoa pruebe ahora nuestra nueva pizza de espárragos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 Que va lupe en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. Y recuerda que comenzamos ya el horario de verano de martes a domingos para disfrutar de nuestra terraza. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carné de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 24 06. Centro Médico Gare. El Centro Médico Hogare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de Medicina General y otra de Logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Este verano te toca conducir a ti. Aprovecha la oportunidad que autoescuela La Sierra te ofrece, conseguir tu carnet en tiempo récord y a un precio increíble. Además, si te matriculas con nosotros en julio, entrarás en el sorteo de 300 euros para tu permiso. No lo pienses más, es el momento de conducir ya. En autoescuela La Sierra, los mejores cursos intensivos. Si apuestas por nuestros servicios, no te decepcionaremos y disfrutarás de un ambiente agradable y cordial, donde aprender a conducir... Te resultará sencillo, ameno y rápido. En los callejones 53 frente al Mercadona, teléfono 956 46 44 76. Autoescuela La Sierra. Tu seguridad depende de un buen aprendizaje. Monísima en Avenida España 75. Tu tienda de moda joven y señora. Te vestimos para cualquier ocasión.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 esta feria no te quedes sin tu traje Los arreglos simples son gratis En Bonísima te hacemos todos los complementos Flores, coronas y hombreras Bonísima, tu nueva tienda de moda en Avenida España 75 Síguenos en Facebook e Instagram En Bonísima ya estamos de rebajas <risa>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 Centro Veterinario Razas. Estamos en Ingenieros de Martínez número 103, frente a la farmacia de la calle San Sebastián. Teléfono 956 46 46 96 y 685 25 12 15. Viajes Nevada organiza una excursión a la Manga del Mar Menor para la feria, seis días, del 9 al 14 de septiembre, con visitas a Cartagena, Alicante, Murcia, Torrevieja, Puerto de Mazarrón, Orihuela y Caravaca de la Cruz. El precio incluye autocar, estancia en hotel de cuatro estrellas en régimen de pensión completa, comida buffet, agua y vinos incluidos en las comidas, guía acompañante y seguro de viaje. Precio por persona, 365 euros. Para más información y reservas, teléfono 617 47 82 32. Preguntar por Antonio o Isabel. 5 49 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia en la tarde de hoy martes y como adelantábamos en nuestro sumario lo vamos a hacer eh, hablando de ciclismo porque eh, un grupo de ubriqueños, una expedición ubriqueña va a participar en los próximos días en una actividad que para muchos aficionados de, de ciclismo es todo un sueño no el poder recorrer y vivir en primera persona las sensaciones de subir a los puertos míticos del Tour de Francia, esos que vemos todos los veranos todos los meses de julio a los ciclistas profesionales, subirlo atestado de gente en las cunetas, pues esa sensación o parecida, mejor dicho, la van a poder vivir un grupo de ubriqueños. Tenemos aquí a dos de ellos, a Paco Moreno. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Fran Arena. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes. Ambos, eh, Paco es, compa es compañero, es colaborador nuestro, Fran, actual colaborador de esta casa también. <risa> Así que entre todos aquí se conocen más o menos lo que son la las instalaciones y el estudio. Como decimos, mañana se desplazáis un grupo de ocho ubriqueños eh, hasta los Pirineos para revivir lo que, lo que estaba comentando yo, lo que muchos hemos visto con la, por la tele y, y siempre hemos tenido ahí ganas de saber realmente lo que se siente, ¿no? Eh, creo que eh, sobre todo destaca por el, porque es eh, la mayor expedición ubriqueña que va a hacer una actividad de este tipo, ¿no, Paco? Pues sí, el, somos ósulos los que vamos a participar en, e, en este evento y es la mayor participación. Hay veces que hemos ido un par de ellos, tres, y, sobre todo a en el norte de España pero aquí a un grupo tan numeroso los primeros nunca ha estado. Porque es que es muy verdad. difícil, ¿no? Juntar a ocho, hombre, con, cada sí, uno con su claro, vida, sus vacaciones, sus horarios... ¿no? Claro, con concertar todo lo que conlleva la vida laboral, la vida familiar, la vida... Es complicado los entrenamientos, porque, hombre, no, no, los entrenamientos también tienen que ser un poquito... Mmm, exigente. Exigente, porque no merece la pena... ...y allí en unas buenas condiciones... ...porque es un gasto económico importante, ¿no?... Uh -huh. ...y por lo menos para disfrutar... ...no que vayamos pasando fatigas, ¿no?... Uh -huh. ...lo primero, con ...en qué consiste exactamente esta, esta actividad... ...digamos que va a ser una especie... ...de concentración ciclista, ¿no? que de varios días y, y en torno a los 300 kilómetros estoy viendo por aquí que vas a hacer el acumulado, ¿no? Sí, eh, bueno, todo esto surge por los calentones que, que te dan encima de la bici y poquito a poco pues vamos quedando más amigos para pa poder realizar este evento y como dice paco eh, es muy, muy difícil prepararlo porque la bici el entrenamiento te lleva muchas horas no es que a lo mejor cuando te vas a correr que en un par de horas o tres pues puede haber eso algo pero la bici para este tipo de entrenamientos pues pues te requiere prácticamente las mañanas y, y muchas horas que le quitas a, a tu familia entonces todo esto nace Está montado encima de la bici y cogiendo entre todos pequeños calentones hasta que nos juntamos. Y ya se había planteado en un par de veces y había ya de otros años... Eh, bueno, esta, esta especie esto es como un tour operador que él se encarga de, de recogerte... Eh, te monta las bicis en un remolque, te lleva al hotel, de allí ya pues él eh, sale contigo con la furgoneta y, y ya vamos trazando, la, vamos subiendo los puertos. Entonces un, es algo parecido a un tour operador, pero de, de, de bicicleta. Y, y ya habían contactado un compañero con él, con él en, en otra ocasión, como dice Paco, era para menos gente, pero sí estuvieron con él. Y ya a través de él pues eh, pues hemos decidido emprender la aventura con, con esta empresa que es la que nos va a guiar por, por allí, por los Pirineos, por Francia. Básicamente lo que os hacen es sentiros como ciclistas profesionales en el sentido de que ellos se encargan de llevar la bicicleta, de, del avituallamiento, de, todo, de, todo. de organizarlo todo. Ustedes solo se tenéis que preocupar de, de estar subir encima de la bici y responder físicamente. Exactamente. Paco, esto son esos eh, paquetes de los que tú siempre nos, nos comentabas hace ya años que estaban comenzando a llevarse a cabo y vemos ya que hoy en día es una auténtica tendencia, ¿no? Sí, ya en algunas ocasiones hemos hablado del tema y hemos dicho que, que el futuro del cicloturismo, sobre todo, es este tipo de, de empresas que se dedican a ello, que lo organizan todo, que son empresas serias en el sentido de que están dados de alta, tienen tu seguro de, de accidente, tiene y bueno, de hecho aquí en Ubrique también ya tenemos algunas, que empresas de aventuras que te llevan sí. a diver, diversas actividades, tanto ciclistas como defenderismo, ¿eh? y yo digo llevo años diciendo que este es el futuro, no puede ser otra manera que para la gente ya que tiene una cierta edad, una de, sobre todo una cierta dependencia, económica también ¿no? porque no olvidemos que esto es un gasto importante uh -huh. pues pues el futuro de, de, de todo este tipo de, de cicloturismo es, es empresas concertadas ¿no? Uh -huh. a, que al mismo tiempo generan una actividad económica importante no estamos todos los días viendo que, que, que se está hablando de las de, la, de la, la, las nuevas tendencias de trabajo las nuevas tendencias de futuro y esto es esto las empresas uh -huh. dedicada a la actividad deportiva pues es una actividad económica y empresarial más no en uh -huh. Sí, ten perdona. en cuenta, perdona Jesús, ten en cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos dos puertos, dos puertos, vamos, yo diría de los más bonitos de España, sin exagerar ni un, ni un, ni un ápice, que son Herbolla y Las Palomas, y ya hay empresas que, me parece, por ahí en Argodonales hay algunas. En Montecorto, que se, creo, en también, Montecorto ¿no? En Montecorto también, que se dedican a traer turistas alemanes, ingleses, y, y de esos países que tienen más, más vinculación con el ciclismo y tienen mucha tradición. Y... Y les le, le dan por aquí un algo parecido a lo que nosotros uh -huh. vamos a hacer por allá arriba. Porque de los ocho que vais, ¿quién, eh, ¿tú eres el único que tiene experiencia en, en este tipo de, de empresas, actividades, o alguno ya ha hecho algo también? Bueno, yo no. creo que sí, no. Eh, hemos recuperado también un, un aficionado que hace años estaba en el ciclismo también con nosotros, que también tiene experiencia en este tipo de eventos, ¿no? Uh -huh. Y sí, algunos, por supuesto, también están en un acero turista del norte, en fin, que que no ¿Sí? vamos cicloturista, pero digo sí. yo, en, en temas de esto, de, de tal como sea, eh, se se presenta aquí, ¿no? Lo... Con, con empresas así de esta de Nuevo Cuño, no, no tengo yo conocimiento de que haya... Creo que es la primera vez que vamos, y además un grupo con cierto número de, de obriqueños. ¿no? Pues, pues entiendo que ahí el cabecilla eres tú, ¿no? El que más o menos... Bueno, a ha... me man... <risa> Sí, es él, es él. No, <risa> no, ahora va a decir que no, pero es él. A mí me, me, me dijeron que si sí, yo estaba dispuesto ahí, por supuesto, yo siempre estoy dispuesto ahí con gente de mi pueblo a... ...a donde ellos me digan y si es para de ciclismo pues todavía más... ...y esto lo empezamos en, a finales del 2017... fue ...empezamos a hablar del tema y, y hasta hoy ¿no? mañana ya partimos... ...y sobre todo que yo quiero decir que que sí, estamos, la meta es importante ¿no? ...que va a ser este fin de semana pero llevamos seis meses juntos... ...seis meses donde han sido muchas horas encima de la bici... Muchas horas hablando de ciclismo, de, de, hemos hablado incluso de, de política, ¿no? Que ya, ya es raro en... en, en, en bueno, y, de de, de furgo también, de depende con furbo. quién. Y, y el camino ha sido importante, ¿no? Siempre, <risa> hemos hecho museos horas de risa, mucho, yo siempre digo eso, que no solamente la meta es el, lo importante, sino el camino que llevo, conlleva a ella, ¿no? Ahí es donde sí. quiero yo llegar, porque claro, esta, eh, digamos, esta, estos proyectos... Eh, el, normalmente, eh, lo que nos comentan la, las personas que lo han hecho, no con la bici no con otros, pues entrenarse para un ultrafondo no para siempre nos comentan que eh, lo mejor han, han sido los meses de entrenamiento, que al fin y al cabo son los de trabajo duro, porque para para afrontar esto, si habéis tenido que, que apretar los machos, sí, ¿no? mira, eh, en el momento de que ya estaba prácticamente todo decidido, que fue poco antes de finalizar el año pasado eh... <coughs> Más o menos ya ahí lo teníamos claro lo, las ocho personas que íbamos ahí ya paco eh, creó una tabla de entrenamiento bueno una tabla una tabla con rutas y demás que que iban en progreso primero eran menos kilómetros hasta que se iba avanzando un poco más en kilómetros y en, y en desniveles desnive el acumulado de que sube entonces menos estos meses de lluvia que hemos tenido. <risa> Que ya se nos han olvidado, ahora con el calor se nos ha olvidado mm. aquella lluvia, pero menos esos meses de lluvia lo hemos seguido muy a rajatabla, eh, tú sabes, las comuniones y algún evento ha distorsionado un poco, pero también es lo que dice Paco, esto no es un entrenamiento que tú te fatigues ni nada, sino únicamente tienes que hacer esos kilómetros en, un, en, un, en los ritmos que tú puedes y... ...a veces la bici tiene esa, esa compensación... ...que no tienes que matarte mucho encima de ella... ...para poder conseguir eh, el objetivo... ...sino que a lo mejor siendo más constante... ...más en el tiempo puedes escoger y alcanzar ese estado de forma. Uh -huh. Porque partíais de un grupo algo heterodoxo, no digamos cada uno, sí, heterogéneo quiero decir. Sí, somos diferentes, no cada uno tiene una, un tiempo para dedicarle a, al deporte, cada uno tiene una forma física porque unos empezamos antes, otros han empezado después, pero en, en reglas generales ahora mismo estamos todos en un estado de forma que yo creo que que ninguno, según lo he visto en estas últimas semanas, ninguno vamos a tener mucha dificultad a priori para solventar uh -huh. este tipo de eventos con ciertas garantías, ¿no? ¿Ahora mismo soy un grupo, digamos, compacto? Sí. ¿O cada uno va a un ritmo...? Más no, o menos se han logrado no, unificar me, los ritmos, ¿no? Sí, mira, para ponerte un ejemplo, hoy ha sido el último entrenamiento esta mañana y de los osos hemos ido en los cinco en todo momento juntos, ¿no? Y ese va a ser la tónica que vamos a, a, a desarrollar allí. No tiene sentido que... ...que vayamos hace tiempo... ...cuando esto no es una competición ¿no?... Mm. ...intentaremos ver el entorno... ...intentaremos disfrutar de, de las pendientes... ...intentaremos disfrutar de las bajadas... ...intentaremos de, de lo que se trata... ...y por supuesto todos como... ...hemos estado todo el año... ...más o menos a la misma tónica ¿eh?... No, ...no ha habido grandes diferencias ¿no?... ...yo... ...a nadie se ha esperado más de 3-4 minutos en un puerto ¿eh?... ...pero a nadie, en ninguno de los 8 ¿eh?... Uh -huh. ...así que... ...que por eso muy contento con, con, con el grupo ¿no?... como ...nunca había una mala palabra, no había un... al revés... ...todo ha sido facilidades y, y en definitiva muy contento con la, con la labor de... ¿Y cómo es el entrenamiento que habéis llevado a, a cabo? Me refiero, eh, los fines de semana es cuando todos podéis aprovechar... ...para, para hacer la salida larga, ¿no? que es la básica para, para mantener la, la forma... ...pero durante la semana también habéis estado... Sí, nosotros en principio, como ha hecho referencia Francisco... Nosotros preparamos un entrenamiento que fuera un no entrenamiento, decir, una serie de rutas, ¿no? Que donde se persiguía la constancia y la progresividad. No hay otra historia, no vamos a tiempo ni vamos a sino que fueran constantes y progresivos. Entonces, diseñamos dos etapas los fines de semana, sábado y domingo, y como premisa, al menos un par de veces entre semana hacer entre 50 y 70 kilómetros. Juntos o cada uno ya probando. No, no, cada uno la, se tiene cada estar horario. Lo uh -huh. que sí hemos hecho juntos es al menos la de los sábados esa luego sábado que nos esa ha sido primordial. y a pesar de las condiciones climatológicas especiales que hemos tenido este año eso te iba a decir, se ¿verdad? han cumplido casi en un 80 en 90% el, el calendario 90%, Como es eso. ¿Cómo lo habéis solventado no. porque ha sido todo el mes de marzo sin parar de llover y pues, aún así habéis seguido saliendo, ¿no? Bueno, mojada que otra. <risa> sí, exactamente. Si llovía no si si a lo mejor cuando había que iniciar la ruta estaba lloviendo copiosamente nosotros no cogíamos las bicis. Si es cierto que si no llovía hay veces que la hemos cogido y han dicho hacienda de que luego iba a caer, ¿no? <risa> y luego y luego nos ha caído un poquillo, pero no nos ha caído nunca una lluvia que digamos, buf, eh, de estas que la pasan malamente, no gracias a Dios que ha llovido no nos ha caído nunca una lluvia de estas es fea y entonces pues también ahí hemos tenido un poquito de suerte, un poquito de suerte, de que, porque si es cierto que si nos hubiéramos levantado en alguna ocasión de estas que nos ha caído y estuviera lloviendo muy fuerte, no la cogíamos, por más que nada por más de seguridad, ten en cuenta que esto es un deporte mm. para pasártelo bien y, y si te, te montas lloviendo encima de la bici no te lo pasas tan bien a frank tú comparado con el grupo eres prácticamente de los más nuevos me refiero bueno, sí. no en edad sino en, en años de práctica con estoy bueno, en edad <ríe> Pero sí, estoy en edad y con la bici, sí, pues nada. ¿Cómo eh, te embarcas en, en, en una cosa como esta? Pues, Dejándote llevar, ¿no? Eh, exactamente, porque empiezas a coger la bici, te empiezas a sentir bien y, y entonces por pues, los retos... Yo soy una persona que me gusta mucho afrontar retos, eh, ponerme un objetivo y cumplirlo. Y, y en este caso pues fue lo mismo, ahí estaba el reto, ese era mi objetivo y y para cumplirlo pues tienes que trabajar como en todas las cosas, tienes que forzarte, tienes que sacrificarte y y ya el lunes si quieres, pues te contamos los resultados de cómo ha sido el objetivo, pero son puertos muy duros, son puertos que suben ciclistas profesionales y y puertos de un de un nivel considerable, ten en cuenta que Eh que cada día vamos a subir en torno a unos 3.000 metros de desnivel cada día. Entonces, el tercer día se supone que es un día en el que las piernas estarán un poquito más más desfavorecidas, como por así decirlo. Todo esto que hemos hecho es precisamente para que ese tercer día lo podamos asumir con cierta garantía. Sí. Y, y ya está. Entonces, yo estaba muy arropado con la gente que tengo a la vera y, y tú sabes que el ciclismo es muy solidario, con, sobre todo con la gente que estamos empezando y... Y ha sido todo muy, muy sencillo preparármelo con ello. Ha sido lo más duro del, del entrenamiento. ¿Ha, ¿Ha sido sacrificado? Ah, sacrificado. Ten en cuenta que nuestras ruta aunque tienen desniveles importantes, si tú quitas, por ejemplo, la parte de Villalones, que es los desniveles más duros que hay por aquí, no es un deporte que si tú te vas encontrando bien físicamente, y precisamente esa tabla de entrenamientos que hizo Paco ...hizo que la progresividad fuera... ...para que no te fueran doliendo las piernas... ...no fuera sufriendo tanto... No es, no es, ...es sacrificado... ...pero no es una cosa que tú llegues a tu casa... ...diciendo... Puf, ...ya no voy a coger más la bici... ...se trata de que cuando cojas la bici disfrutes de la bici... y ...a, a la par que estás entrenando... ...por lo menos en mi caso... vale ya. ...porque en líneas generales Paco... como orientación el entrenamiento?... Bueno, en la línea general es la que te he dicho en, en principio, ¿no? Progresividad y continuidad. ¿no? Por ejemplo, ¿empezaste ahí en enero? Sí, en enero mmm, hacemos una una ruta que es el, el día 1 de enero, que mm. ya se está volviendo, que ha sido un clásico, ¿no? Pero esa no entraba dentro del calendario. De eso, pero algunos algunos componentes del grupo este vino a ese día, ¿no? Y a partir de ahí pues empezamos con etapitas de 80, 60, 70 y ahí progresivamente... ¿Sin hacemos... meter montaña o metiendo ya montaña? No, es, es indiferente. ¿Sí? sí, porque como no estamos, buscando, no estamos buscando tiempo, ni estamos buscando carga, ni estamos buscando... Es solamente ruta donde adaptaba un poco al esfuerzo y adaptando poco a poco el cuerpo al esfuerzo y es indiferente. Aquí... Mm, esto de llanear... ¿Dónde hay llano? Solo tenemos un trocito que... Tenemos un trocito y... y, y pero bueno, eh, hemos recuperado... Es la verdad también que hemos recuperado etapas que se hacían hace 10 o 15 años... Que estaban perdidas, ¿no? Como era la, la subida al Torcal Antequera, que la, la hemos hecho este año... Uh -huh. Hemos hecho también en, en la Vuelta a Estepona, ¿no? Que también se hizo en una ocasión o dos... Ahora unos 10 o 12 años también... Y la hemos recuperado, hemos recuperado etapas de cierta importancia en los últimos meses y ya te digo, ha sido un camino sobre todo divertido, ¿no? Divertido porque no en ningún momento eh, no hemos encontrado solo siempre como mínimo ha habido cuatro o cinco participantes en la salida y, y muy bien, no ha habido ningún tipo de, de, de contacto. De, de accidente, que también es muy importante grandes, lesión, ¿no? grandes averías, lesiones en fin, ¿no? ah, hemos tenido, por ese, en ese particular hemos tenido bastante suerte ¿Cuántos kilómetros calcula que, que habéis hecho desde enero a, hasta aquí? Pues sobre, unos 8, <risa> wow. sobre unos 8.000 sobre unos 8.000 porque estamos hablando mmm, de unos 1.200 por mes uh -huh. más sumándole unos, unos 60 o 70 en dos veces semanales, sí, unos 8.000 uh -huh. más o menos ¿Y ahora cómo hay que afrontarlo? Porque aquí va a ser, van a ser etapas exigentes las que se va a encontrar ahora ahí en, los, en los Pirineos y la cosa no es que sean etapas exigentes, sino que son tres seguidas, que es el, el principal problema, ¿no? Ese es el más, Hay dos contra, dos cosas que a mí me preocupan, ¿no? Que es la, la climatología, porque en el Pirineo el clima es muy cambiante, igual te cae una tromba de agua que te hace en 34 grados uh -huh. y, y eso nos puede condicionar, ¿no? Y luego la, la, la tercera etapa, ¿no? La tercera etapa me preocupa porque son también un acúmulo de kilómetros, un acúmulo de porcentaje Son 93 nosotros, kilómetros. Aunque la hemos, la hemos hecho, ¿no? En, precisamente en Semana Santa hicimos una rueda de los cuatro días de Semana Santa que fueron un poco exigente precisamente para a, aclimatar un poco el cuerpo a un esfuerzo continuado de cuatro días uh -huh. y la, no nos salió muy mal. A ver, yo le temo, le temo a, a los tres días Pero bueno, creo que hemos hecho los deberes. ¿eh? Creo que vamos uh -huh. medianamente preparados. Preparado. Sí, que es verdad. Primera etapa, eh, Col de Peyresur, Col de Aspen y Turmalet. Serán 95 kilómetros y, bueno, desnivel de, de 3.000 metros. La segunda, de 94 kilómetros, 2.500 metros de desnivel, Luz, eh, Circo de la Tromus, Gavarnie y eh, Luz de Arriden que es eh, el recorrido y el tercero Col de Solor, el Col d'Aubis y el Portalet. Eh, 98 kilómetros y 3.000 metros. A todos no suenan los nombres, los nombres a, a todo aficionado al ciclismo le tiene que, que sonar los, los nombres. De todos esos puertos, ¿conoces alguno? ¿Tú conoces alguno? Porque has estado, si no en uno, no sé si todo Sí, yo lo conozco todos, lo he subido todo y algunos, el Tourmalet, por ejemplo, lo he subido en varias ocasiones. En, ¿no? Esta sería la cuarta vez. Uh -huh. He subido por las diferentes vertientes y todos los, la verdad que lo he subido todos en diferentes años. Eh, y el portaleo lo conocemos algunos ubriqueños porque hemos estado en la, es un puerto que se sube en la Quebranta Huesos, ¿no? es un puerto uh -huh. de los más bonitos que vamos a subir. Y, y ya te digo, eh, son puertos duros, pero tampoco son excepcionalmente duros, ¿no? Uh -huh. Son puertos que exigen un constante esfuerzo, pero tampoco nada fuera de lo común. Para ¿no? ti, ¿cuál es el más duro? Bueno, yo creo que la segunda etapa va a ser la más exigente, ¿no? La segunda etapa Trumoud es un puerto que no tiene salida, los puertos que no no son puertos, es una llegada en harto que no tiene salida. Mm -hmm. Los puertos que no tienen salida, yo le he dicho ya a mis compañeros que cuidado porque Dan son maletina. peligrosos. Mm -hmm. eh, te comento alguno, Lago, Angliru, son puertos que no sí, llevan sí, a sí. ninguna parte, sino son que están adaptados al ciclismo y Trumoud es uno de ellos. Yo creo que Trumoud va a ser para mí va a ser el puerto que yo recuerde de madurez. Es un puerto que está esculpido en la ladera vertical de una montaña, eh, el acceso es restringido a, a vehículos, es decir, hay que pagar para entrar, los, los ciclistas no, los ciclistas es... Y es un puerto también muy bonito, tiene una... Yo creo que va a ser la segunda etapa va a ser la etapa, si decidimos si, si también subir a lujer como si tenemos pensado, es una etapa de la, de la más dura. En todo momento, digamos que el, el vehículo eh, de la organización, de, de la empresa, ¿os va acompañando? Sí, el, el Entonces, vehículo nos acompaña. Porque, eh, esto, a, a modo así para entender, eh, ¿en qué va a consistir una etapa exactamente? ¿Qué es lo que os oferta? Bueno, ellos nos no, no garantizan el alojamiento, ya tenemos el alojamiento en los hoteles, uh -huh. con las comidas, ¿no? Tanto la… Esa, en, de, esto sería media de pensión porque… La, la comida de mediodía la hacemos en bicicleta porque nos cogerán por ahí las dos las de la tarde y no, y un acompañamiento de una furgoneta con repuesto, por si tenemos alguna mayoría mecánica algo de comida y sobre todo lo que considero yo más importante es que podemos en esa furgoneta echar la ropa que nosotros creemos que nos va a hacer falta en, en, en, el, en, el, en el, a lo largo del día uh -huh. date cuenta que, en, por ejemplo, en el turmalé que está a 2.400 metros de altitud la temperatura suele estar normalmente de 6, 7 grados, 4, 8, depende de que Entonces no es lo mismo subir este puerto, que tú vas a subir perfectamente en manga corta, pero a la hora de la bajada, que son otros 18 metros de bajada, pues seguramente te hará falta ropa de abrigo. Y esto es una ventaja importante tener una, una furgoneta que nos facilite la ropa que nosotros creamos. Claro, claro. También te hace ta, también te hace las fotos, y porque es muy bonito todos los paisajes aquellos. Y, que te, y, y bueno, y ese te, tener un reportero, ¿no? Hombre, <risa> ten en cuenta que esto, además de deporte... Es, es turismo. Es ¿no? turismo, mm -hmm. exactamente. Esto hay que tomárselo, además para coladizar más de una vez, esto hay que tomárselo como lo que es, como deporte o y turismo. vacaciones. Y... Exactamente, y encima de la bici, relajado, relajado. Eh, para disfrutar de los paisajes que hay allí mientras que va a montar la bici y, y se trata de eso principalmente, es, es, es lo más bonito que tienen todas estas cosas que, mm. que por eso tienes que llegar en buen estado de forma porque si no lo estás subiendo un puerto de esos, tú que has cogido la bici lo que haces es agachar la cabeza y tirar para arriba y te estás perdiendo todo lo que tienes alrededor que, que en aquellos parajes, como ha comentado Paco, pues, pues son son muy bonitos Sí mm. Bueno, digamos que una etapa de esta se levantaréis tempranillo, ¿no? Eh, sí, los horarios suelen ser nueve, nueve y media, dependiendo de... Se, se, bueno, se desayuna, se prepara todo, os desplazáis hasta el sitio donde vayáis a salir y en torno a cuántas horas estaréis encima de la bici. Eso, bueno, eso depe ya depende de vosotros, sí, ¿no? Sí, va a depender mucho de cómo esté el tiempo, va a depender mm. mucho de, de la situación, si queremos hacer más paradas o menos, más fotos o menos, esto depende... Pero yo creo que estaremos seis, siete horas, porque date cuenta que no tenemos nada que hacer todos días. Claro, es, y luego... Es montarnos en la bici y descubrir este tipo de, de rutas, ¿no? Luego por la tarde, porque aquí veo que la primera etapa, eh, bueno, seis noches en, en el Valle de Arán, ¿no? Sí, es, eh, en sí, Bosot. Sí, en Bosot, sí. eh, precioso pueblo, por cierto, uh -huh. bueno, que también se puede aprovechar para, para precisamente eso, hacer turismo entre hora y hora, luego estaría en luz... ¿También allí metidos en, en pleno Pirineo? Sí, Luz, tanto Bozós como Luz, son ciudades que merece la pena visitar, ¿no? Mm. Yo las conozco. Luz es una ciudad balneario también, que tiene diferentes zonas de... Tenéis de... más opciones, además sí, de la visión. De... Sí, más, nos han, nos han indicado que podemos visitar algún balneario, incluso mm. algún que otro un chacuzón en estas aguas, ¿no? Está el, está el esto de es de Lourdes allí también. Ah, Estamos cerca de, sí, claro. del santuario de Lourdes. Que el santuario de Lourdes me, Lourdes me parece que pena. está a 15 kilómetros. Actividades está la... alternativas a la hora de, de, de disfrutar turísticamente también las hay, ¿no? Depende de lo que nosotros queramos. Bueno, yo, yo entiendo que a, que a estas experiencias, el, el, sobre todo el valor añadido que se le da es, es la convivencia, ¿no? Le todos a una, el, el funcionar como un equipo... Eh, en un deporte que en parte es individual, ¿no? Y, y todo eso, aparte del, del viaje hasta allí, el, el convivir durante varios días, ¿no? Eso es lo que le da ese carácter especial. hombre soy es... tanto, porque cuando son dos, bueno, pero sois ocho. Eso, eso prácticamente, eh, cuando tú organizas una cosa de esa yo creo que lo que menos piensas son en las rutas y en estas cosas. Piensas en que vas vamos hasta estar yo, su amigo, y, y vamos a estar... Eh, pasando un, un periodo de vacaciones por así decirlo y es como cuando te vas a un guizo, a un campo, pues lo que haces es disfrutar de la gente y disfrutar de lo que tienes a la vera. Pues en este caso yo pienso que va a ser lo mismo. La bici es un, un, lo que nos ha dicho a unirnos, pero en realidad lo que queríamos era pues, ir con la gente y pasárnoslo bien, además practicando el deporte que, uh -huh. que nos gusta. todo Una última pregunta. Eh, ¿Cómo viajáis hasta allí? Porque vais, eh, digamos, en, en tren, avión... Eh, cómo transportáis las bicis, eh, cuál es el vuestro itinerario, que ma es mañana mismo cuando salís, ¿no? Sí, partimos, bueno, esta madrugada prácticamente, nos vamos, cogemos el, el, el AVE en Sevilla, nos llevarán hasta, hasta Sevilla, de Sevilla a Zaragoza en AVE, y, y ya en Zaragoza la empresa nos espera, nos Ajá. cargan las bicicletas, y ya partimos hacia Bozoz, que yo creo que de Zaragoza a Bozoz habrá unas tres horas, tres horas y media, tengo yo calcular Ajá. Y, y ya, bueno ya mañana por la mañana el digamos, jueves, mañana, por la mañana, jueves por la mañana es cuando arranca la, la primera etapa y hasta el sábado y al sábado regresaríamos a Zaragoza otra vez para hasta aquí el domingo Ajá, mmm, a mediodía pues muy bien, pues no, no sé si, que, si, querés, si quieres, si quieres hacer las loco. conexiones en directo, cuando estemos allá arriba pues ya nos llama hombre, por la, <risa> por la mañana dudo yo que estéis ustedes para bueno, ahora se puede llamar ahora, ahora ya Hola, puede que llamar ya cualquier país de la Unión Europea, no sé yo si estaréis para, para mucho cachondeo bueno, también na. Esto era, era por... Sí, hombre. Pues, Paco, Fran, que muchas gracias. Bueno, por cierto, ¿quiénes vais? Estamos hablando de bueno, vosotros. vamos a Antonio Parra, que ha sido prácticamente el que se ha encargado de toda la logística administrativa de, de, de, del evento. Eh, vamos a Prudencio García también, eh, Jesús Moreno, vamos a ver Francisco Aránega, que me hemos recuperado mm. un antiguo Manolo carrasco manolo carrasco eh, y manmínguez francisco arena y, y, yo. ¿Y <risas> muy bien pues estos ocho valientes que van a pasar una digamos unas vacaciones de la porque se tratará sobre todo de eso eh, de la mejor manera que ellos consideran que es con su pasión que es el ciclismo, la que os deseamos sobre todo que se lo paséis muy bien que disfrutéis y que el tiempo acompañe, vale venga pues muchas gracias, muchas gracias. Seis y 18 minutos de la tarde, vamos a cambiar de asunto, vamos a seguir hablando de lo que adelantábamos antes en nuestro sumario. Ya saben que los martes de este mes de junio lo hemos dedicado en gran medida a conocer la experiencia de esos ubriqueños que están fuera de nuestra localidad y que de alguna manera u otra están ligadas al deporte, casi todo ello al deporte del fútbol. Ya hemos tenido ocasión de hablar con algunos jugadores, algún entrenador y hoy vamos a seguir con esa línea, la de entrenador. Vamos a hablar... Con Modesto González, que en este caso González río es un ubriqueño que eh, esta temporada ha dirigido a un equipo juvenil allá en Cataluña, en la segunda división eh, catalana. Es el conjunto, el equipo de la peña barcelonista de Colblanc-Sant. Y a Modesto precisamente lo tenemos a otro lado del teléfono. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Eh, Peña barcelonista Colblan Sante, es el nombre del, del equipo que has dirigido esta temporada y con el que eh, has logrado no solo eh, el título liguero sí. en esa categoría, sino el ascenso a la primera división catalana juvenil. Lo primero, ¿cómo llega un ubriqueño a competir en esta categoría y en este lugar, Modesto? Pues lo que me trae a Cataluña, obviamente, eh, en mi profesión. Ajá. Uh -huh. Y luego, evidentemente, uno donde está intenta ser vida, intenta dedicarse a las cosas que realmente le satisfacen y le llenan. Y en mi caso, siempre ha sido el fútbol y creo que siempre lo será. Entonces, en todos los sitios en los que he estado, de una u otra manera, o bien jugando, cuando he terminado de jugar, me he, me he vinculado a los banquillos, eh, creo que siempre estaré vínculo a algún equipo uh -huh. eh, Lo que te iba a comentar, tú siempre muy vinculado a, al fútbol, aquí en Ubrique normal que allá donde vayas pues lleves tu afición, tu afición y, y tu pasión ¿Desde que estás ahí en, en Cataluña has tenido la, la oportunidad de dirigir más equipos o ha sido tu primera experiencia eh, en el fútbol federado al frente de los banquillos? No, hasta que llegué aquí lo que venía haciendo es jugar en uh -huh. todos los sitios en los que, los que he estado ya también me he ido formando me saqué el título en nivel 1 y luego el nivel 2 y para este año tengo previsto hacer el 3, y que es el que me queda, y ya aquí decidí también relajarme un poquito, pasar a jugar a veteranos ya de una manera más, más tranquila, y, y empezar pues con lo que me apasiona ya, que es darlo todo desde, desde otras perspectivas, seguir dándolo todo, pero desde desde otros apartados del deporte, y me senté el banquillo y la verdad que no me ha ido no me ha ido nada más. ¿Cómo llegas a, a este equipo, a la peña barcelonista Colblanc? pues es el equipo de, de mi barrio justo al lado del can noche uh -huh. nuestro... sí parece y que nada, por cercanía me ofrecía al club me entrevistaron y demás tenían justo la batalla parece que tenemos algunos equipos juvenils habían perdido la categoría y demás y hubo un poco de espantada Sí, perdona Modesto. Sí, sí. Modesto, es que se ha perdido la conexión un, un, un rato, un rato y no te hemos escuchado exactamente. No hemos quedado más o menos eh, en eso en el que está ahí en el eh, muy, en un barrio muy cerca del del del Camp nou y Correcto. Y si puedes continuar desde allí, porque es que se nos ha, se nos ha ido la conexión durante do, durante un par de momentos. Sí, sí, sin problema. Uh -huh. eh, pues eso, es, es el barrio donde vivo y por cercanía era el club que, que me interesaba por cercanía y por simpatía uh -huh. me ofrecí, venían de, de perder la categoría de juveniles y hubo un poco de espantada de hecho de tener dos, dos equipos nos quedamos con uno y prácticamente el equipo, el 100% eran los cadetes que venían de subir y, y la verdad que la idea del primer año era darle estructura estructurar de nuevo el equipo y hacerlo fuerte Pero, pero la cosa ha salido mejor de lo que, de lo que sinceramente esperábamos y, y conseguimos ganar la Liga y subí al equipo de categoría y lo que ahora estamos haciendo es intentando hacer otro equipo de juveniles. Uh -huh. ahí, ah, bueno, ahí casi nada, porque coger la rienda de un equipo de categoría juvenil con lo que conlleva, ¿no? es una, una edad con, complicada, eh, para debutar en, en el banquillo supongo que no será nada, nada fácil. ¿Qué tipo de plantilla has encontrado? Pues lo que te comentaba antes, el equipo prácticamente eran todos los cadetes que venían que venían de subida, de categoría, se enfrentaba a una categoría nueva. Eh, hemos tenido cuatro o cinco equipos de tercer año en su mayoría que han sido bastante duros, de mm. roer. Y, y nada, era un equipo ilusionado, joven, serio. La calidad técnica del equipo es increíble y con mucho rigor táctico. Entonces, sinceramente... Había mucho trabajo ya previo hecho con esta con estos chavales y a mí me ha costado me ha costado poco dar con dar con la tecla mantener digamos el ritmo que llevaba y, y mantener un poco siempre la motivación la alegría los entrenamientos la, la forma física y habiendo implicación por parte de los jugadores al final creo que es un poco lo que lo que marca la, la diferencia nosotros entrenamos tres días a la semana hacemos esta técnico en verano y, y el equipo la verdad que hay mucha implicación por parte de los padres de los jugadores y demás Y mucha seriedad y mucha formalidad. Y con eso, sinceramente, es muy fácil trabajar. Uh -huh. Supongo que ese es el secreto de que un equipo de primer año, eh, en, en esa categoría, la mayoría de jugadores de primer año, logren el ascenso, ¿no? Correcto. Porque es algo muy desde, complicado. Desde mi punto de vista, ahí hasta la clave. Primero en eso, en la ilusión, en las ganas, y luego, obviamente, en la unidad que ya tenían, porque prácticamente el equipo entero era de cadete, y luego cuatro o cinco juveniles que, sí, que ya estaban, Miqueras en los que aguantado un poco el tipo en la, en la época mala. Y ya te digo, eh, todo ha en parte sobre sobre ruedas. Ha sido fácil mantener mantener ese dinamismo. Uh -huh. 21 victorias, un empate y cuatro derrotas. Han sido los números que os han servido para proclamarse campeones de ese grupo 17 de la segunda eh, catalana. Buenos números mmm, y supongo que más más que satisfecho con, con la temporada que habéis hecho, ¿no? Muchísimo, Jesús. De verdad, ha sido increíble. Visto desde el banquillo hemos, hemos sufrido, hemos tenido intensidad, había momentos ahí, de pero los chavales siempre, nunca han bajado los brazos, que eso es lo que intentábamos instrucarle nosotros semana tras semana, entrenamiento tras, tras entrenamiento. Eh, los veías competir, ya te digo, con equipos de tercer año prácticamente en su mayoría, en, con una diferencia física bestial y, y sin embargo imponiendo ahí, jugamos mucho a pugo, jugamos desde atrás arriba, balones cortos bajando siempre la pelota y era era increíble el cubo que, que venían haciendo los chavales era increíble y este año pues seguiremos seguiremos en la línea intentaremos aprovechar que tenemos la misma el mismo grueso de la plantilla del año anterior y con algunas mejorías y intentaremos seguir la, la misma línea uh -huh. habéis sido sí. los máximos goleadores de, de este grupo 17 y la mayoría de los duelos mmm, se han saldo a vuestro favor con marcadores cómodos no Eh, son relativamente engañosos porque uh -huh. el equipo sufría en las primeras partes y en las segundas partes donde marcábamos mucho la diferencia es lo que te digo, la forma física mantener la concentración en los 90 minutos y, y la calidad se acababa imponiendo pero es verdad que las primeras partes sí que sí que no la, las competía incluso, incluso el último con el último clasificado llegamos 2-2 al descanso y luego acabamos 2-9 tres nueve o tres bien no me acuerdo exactamente pero pero claro pero pero yo hacían su trabajo también el tiempo para que podían pero lo hacían uh -huh. una categoría esta segunda eh, división catalana que cuenta con 34 grupos nada más y nada menos nos da una idea de lo que se mueve el fútbol ahí por cataluña ¿no? hay cada equipo nosotros este año tendremos dos, dos equipos de juveniles Pero aquí hay equipos con 4, 5 y hasta 6 equipos de juveniles. Uh -huh. Entonces ahí para todos los gustos es muy difícil. Cuando cae en una segunda, por ejemplo, es, es muy difícil. No somos todavía conscientes de, de lo que de lo que, de lo que hemos logrado. Porque realmente solo sube el primero y salir de, de, salir de la segunda es muy complicado. Uh -huh. Es muy complicado. Hay muchísima competencia. Uh -huh. Comparado con Andalucía, ¿cuenta el fútbol catalán con más medios? Y con esto me refiero, ¿más infraestructura, más apoyo? ¿Qué andaluz eh, el fútbol base eh, me refiero no sabría qué decirte no yo creo que no no aquí es muy caro jugar fútbol así ¿Ah, es muy caro sí sí en uh -huh. mi equipo en concreto cada chaval paga en torno a los 700 euros uh -huh. anuales es una barbaridad yo vengo de ubrique y, y cuando se empezó a pagar en ubrique ni por asomo se llega a las cifras que se pagan aquí aquí los campos generalmente son municipales pero tienen subcontratas que gestionan entonces de campo nada más se paga una barbaridad, de arbitraje, bueno, ya la presión de las federaciones ya esa es la misma en, toda, en todas partes, mm. y, y la verdad que el tema de apoyo, y luego el tema de espacio es muy limitado también, porque con muy poco espacio tienes que sacar muchos equipos para adelante, nosotros tenemos tres equipos de cadetes, tres de infantiles, tres de alevines, de fútbol siete, Benjamín y prebenjamín, tenemos también unos cuantos, y este año dos de juveniles y queremos hacer un veterano. Uh -huh. entonces retiramos el amateur este año hasta que tengamos un bloque de juveniles que salga que espero que sea el mío uh -huh. y podamos hacer un equipo de amateur ya con gente de la casa uh -huh. y el nivel y, y ya te digo despacio de muy limitado muchas veces para, para trabajar uh -huh. ¿Mode y, y el nivel deportivo de los equipos es más o menos parecido al que podemos encontrar por aquí por el sur? Según, obviamente, según dónde te muevas. Aquí ten en cuenta que la cantidad de personas que hay hace que, que el nivel suba. Pero hay ubriqueños, obviamente, que no tiene nada que envidiarle a, a, a los mejores futbolistas de aquí, de, de Barcelona. Lo que pasa que la suerte que tienes cuando estás en Barcelona es que tienes equipos de nacional, de división o no, de preferente de todas las categorías. Uh -huh. Y cuando estás, por ejemplo, en un pueblo, si comparamos con Ubrique, pues te limita muchísimo esa posibilidad no la tiene te tienes que conformar con lo que con lo que con lo que toque ese año claro uh -huh. con la disponibilidad de jugadores obviamente que, que haya en, en un sitio en un sitio pequeño como jurique ¿no? uh -huh. porque entre te... una generación buena como ha ocurrido muchas veces pues te pueden llevar al equipo a preferente perfectamente y competir y ya lo hemos visto ahora con los los con los jóvenes y no tan jóvenes escanear el campeonato nacional de fútbol sala la que es uh -huh. la calidad o no uh -huh de sí, Ubrique y, y sus alrededores eh, futbolísticamente tienen muchísimo nivel, muchísima calidad. La pena hasta hace poco era que estaban muy aislados y eso ya precisamente la esas barreras ya del aislamiento ya gracias a Dios están rompiendo. Y hay muchos futbolistas de Ubrique saliendo en Guadalcasí, en San Fernando, en Chiclana, Panadero ahora probando con el Albacete, en Villarreal, creo que había un chaval también, el, el Solano en el Rayo Vallecano. Uh -huh. eh, eso es algo que no teníamos hace 15 años, 20 años. Claro, parece que, que en ese aspecto la sierra es la que la que se está se está abriendo el resto de, de la provincia se está está permitiendo que la, que la sierra también se integre eh, en una dinámica que bueno que lleva la bahía y que lleva toda la zona de la provincia eh, oye modo ¿de, de, de dónde salen los chicos que forman parte de tu plantilla son solo del barrio o, o, de, o, o eso no es imprescindible la mayoría del barrio la mayoría del barrio ¿Mm. Y luego hay algunos que vienen porque están interesados en... no sabes, el club sube y mm -hmm. con una categoría nada más, pues llama un poco... Llamamos la atención. Hay un aspecto llamada mm -hmm. con respecto a club cercano que, que no han conseguido a lo mejor ese objetivo. Entonces, mm -hmm. los que se ven con cualidades, pues viene y yo, de hecho, aquí el fútbol está estructurado de otra manera. Y cuando terminamos la liga tuvimos una especie de post y me junté con 40 juveniles. Ajá. Mm -hmm con 40 juveniles, que de ahí es de donde estamos sacando el proyecto de sacar el año que viene un juvenil B y aprovechar ese efecto llamada pues, en beneficio de, de nuestro club, obviamente. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo juegan tus equipos? ¿Qué nociones les inculca ahí a los jugadores? Me refiero, sabiendo cómo es el, el juego ahí del, del fútbol club Barcelona, ¿no? o el que prima ahí en, en Cataluña, ¿se intenta seguir esos pasos, esa esa forma de jugar? Sí, sí, sí. sí. Eh, de hecho, es eh, eh una exigencia de, del club. El coordinador es lo que es por la apuesta. Siempre uh -huh. tiene una frase mítica allí, que es que no tenemos un equipo de atletismo, tenemos un equipo de fútbol. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la gente tiene que estar en forma y demás, pero lo que tiene que saber es controlar un balón, dar un pase largo, controlar los tiempos de un partido. Y ya te lo comentaba antes, nuestra idea siempre es salir con el balón jugado, centrales que se abren a bandas, portero que juegan corto pivote que viene a recibir laterales que, que suben como muy, muy ofensivos los laterales que tenemos eso en parte te lo, te lo da también las cualidades de tus jugadores y de tu equipo y de tu conjunto pero pero la idea base es la de la de jugar la de jugar a jugo, jugar ah. a la pelota y balón abajo y raso, pass cortos y, y, y nada es prácticamente una exigencia de, de la casa. Claro, porque todo esto depende, como tú comentas bien, de, de la plantilla de la que dispongas, ¿no? Te tienes que adaptar muchas veces a lo que a, a la plantilla que tenía a los que os puede dar mejor resultado, pero también ahí tenéis ese valor añadido que es que podéis seleccionar los jugadores, ¿no? Porque hay mucha demanda. Sí, en parte sí, en parte tenemos esa suerte. Y, y claro, nosotros este año, por ejemplo, teníamos un bloque estupendo, que consiguió lo que consiguió, siendo de primer año, pues la solo dos juveniles cumplían de tercer año, entonces se nos habría poco, poco poca vacante para, para meter gente nueva. Entonces, esa vacante, por la competencia que había de 20 futbolistas, que llegaron, más los que 20 entre los que llegaron y los que subían de cadete, pues obviamente tienen la, la suerte de poder seleccionar tres o cuatro de mucha, mucha calidad, de mm. mucha, mucha calidad. Ya te digo, uno, uno en concreto. de Nosotros hemos hecho tres refuerzos este año nomás. Pues un futbolista nuestro que se fue el año pasado a, a la Europa, jugó en preferente, su primer año de juvenil y este año probablemente hubiera jugado en nacional y sin embargo ha preferido a volver, jugar en el equipo de su barrio con su amigo de toda la vida y, y ese también pues sube muchísimo la, la, el nivel de la plantilla. Uh -huh. eh, luego hemos fichado un delantero también una cualidad física estupenda que baja a recibir la pelota, juega muy bien de espalda tiene una finalización bestial y un brasileño que nos ha llegado que si conseguimos regularizarlo pues es una maravilla Neymar o Marcelo lo no habla castellano y, y cuando lo coloco, lo coloco de Neymar o de Marcelo, y él ya me entiende uh -huh. y, y tocando la pelota es impresionante, pero uh -huh. impresionante Entiendo por lo que me dice Modé que ya estáis trabajando de lleno en lo que va a ser la próxima temporada, ¿no? Sí, sí, no, ya tenemos plantilla aparta de lo que pueda llegar en septiembre, en la pretemporada, la plantilla está cerrada en principio. Uh -huh. Ya para que un futbolista se quedara tendría que ser una auténtica maravilla. <risa> es lo que te digo, lo, los tiempos aquí funcionan de otra manera. Cuando termina la liga se abre una especie de post-temporada que, que uh -huh. se aprovecha para probar a nuevos futbolistas y demás y planificar el año siguiente. Uh -huh. luego la pretemporada empieza tarde a finales de agosto porque aquí agosto prácticamente se queda desierta la ciudad y, y, y la competición casi de una, tiene un mes para preparar la, la competición prácticamente uh -huh. Uh -huh. Pues nada, pues sí. eh, Modes lo vamos a dejar aquí, estamos ya fuera de tiempo y en principio pues eh, vamos a agradecerte que nos hayas atendido nos hayas contado esta experiencia, la verdad que muy curiosa eh, da, más que nada por la distancia Y, y bueno, el otro mundo que te encuentras allí en lo, en lo futbolístico, eh, en, en una zona como es eh, Cataluña y, y sobre todo pues, contentos ¿no? por lo bien que te, ha, que te ha ido en esta primera experiencia y esperemos que siga así. Estaremos muy pendientes la próxima temporada de, de esta peña barcelonista de eh, Colblansant que eh, va a militar en esa primera división catalana. Mode, que muchas pues, gracias. Dime, dime. Nada, que muchísimas gracias a vosotros por, por darme la oportunidad también de contaros mi, mi experiencia y que espero repetir el año que viene con los mismos éxitos que este año. Vamos a ver si, si es posible. Muchas gracias, Modesto. Un abrazo. A ustedes, un abrazo. Hasta luego. Teo. Bueno, y con esto nosotros vamos a poner el, el punto y final a nuestro programa de hoy, estamos fuera de tiempo como decimos, volveremos en uno, eh, mañana a partir de las cinco y media de la tarde con más cuestiones de actualidad, de la actualidad deportiva ubriqueña. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique, muchas gracias por su atención que pasen, una feliz tarde